¿Qué tal Julieta? Buen día. ¿Cómo estás? Karina y Nicolás te saludan. Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Acá estamos movilizándonos.、Eh, bueno, soy una la de las despedidas de los 120 de, de esa t segunda tanda de despidos. Llevamos más de 160 despidos en lo que va de, de esta nueva gestión.、Eh, bueno, y que significan obviamente el desguace del organismo. Bien, estamos viendo, nos llegaban imágenes de cómo estaba. Ahora la situación ahí con efectivos policiales y demás, ¿Cómo, está? ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo ves vos? ¿Cómo lo estás viviendo vos ahí en este momento? Sí, horrible. Son muchos compañeros que nos quedamos en la calle y la respuesta、eh, fue muy cruel. Lo que hicieron con las notificaciones, ni siquiera con 24 horas, nos dijeron: pues, bueno, en un par de horas están despedidos,、eh, nada más,、eh, sin argumento además, porque dijeron: bueno, en caso de que. La ley base se apruebe, ya no los necesitamos, ni siquiera está aprobada la ley base. Pero bueno,、eh, la respuesta que nos dan es con la policía,、eh, adentro del organismo, a la puerta, con un listado, viendo quién puede entrar, quién no. Así estamos. Totalmente arbitrario, Julieta.、Sí. Eh, además, esto de que la situación de los trabajadores, ¿no? Y también que esto de que están cercanos a jubilarse, algunos,、eh, nos no、sí. llegaba la información. Sí, exactamente. Eh, también me、eh, despidieron a personas con discapacidad, personas trans.、Eh, bueno, en mi caso, soy una persona trans.、Eh, estaba abarcada por el cupo y me despidieron también. despidieron a personas con enfermedades crónicas.、Eh, la verdad que fue cruel y despiadado lo que están haciendo. Muy cruel. Bien, bueno, ustedes se enteraron anoche, ¿no? Sí, anoche, estamos á b en el organismo algunos、eh, nos llegó allí en el momento.、Eh, y bueno, otros ya estaban en su casa, pero enseguida ya nos pusimos en contacto todos.、Eh, sí, a mí también, a mí también, bueno, 120 en total.、Mm. Eh, ya, ya estamos en la calle. Eh, Julieta, bueno, y ahora、eh, se reunir, seguramente, bueno, debe haber sido una noche difícil、eh, para, para todos y todas allí, trabajadores, trabajadoras, ahora están en la calle.、Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo sigue? ¿Qué, ¿Qué se piensa hacer? Y bueno, nos vamos a mantener en estado de asamblea y movilización.、Eh, hacer, votamos, estamos en a asamblea y votamos la continuidad de la medida, votamos un cuarto intermedio para volver a encontrarnos hoy. Y definir a ver qué hacemos. No esperábamos cuando v o t a m o s que l l e g a r a n las notificaciones、eh, en el día de hacerlas, esperábamos hoy quizás o mañana, pero bueno, se adelantaron y, y, y acá estamos, viendo qué hacer ahora. Lo difícil, ¿no? De, de, de la policía allí, ¿no? Tan, tanta、eh, policía que se ve, de, no, no, no tiene explicación, o sea,、muchísima. solamente para, para que los trabajadores y trabajadoras no puedan entrar a su lugar de trabajo. ¿O, o, o ¿qué, otra, qué otra explicación da? ¿no? O expresarnos, o expresarnos.、Eh, y una dice, bueno, eh, eh, citaron en la notificación de despidos que por principios de austeridad, no sé qué cosa, pero. No son austeros, vemos que gastan un montón de recursos en, en, en el aparato represivo para、eh, perseguirnos, hostigarnos, violentarnos.、Eh, es, es como un cuento eso t de que es para、eh, un estado más austero y demás, porque en realidad están poniendo muchos recursos en la represión de trabajadores. Julita, ¿cuál, cuál es tu espacio, tu lugar? ¿Qué, qué es lo que haces?、Eh, ¿Cuál es tu trabajo? Cuando yo oficiaba de técnica de capacitación en la coordinación de políticas educativas, mi trabajo era ir a escuelas, a empresas, sindicatos, organizaciones,、eh, organismos, a dar capacitaciones sobre discriminación.、Eh, es una función que está、eh, asignada por la Ley de Creación de Lineadi.、Eh, bueno, hoy están v a c i á n d o l a están vaciando el contenido d el organismo, cerrando las áreas. a ú n cuando no hay una ley que dispone eso, no hay ningún acto administrativo tampoco que habilite el desguace del organismo. Lo que están haciendo es absolutamente ilegal. Terrible, Julieta.、Sí. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo. No sé si habrá algo ahí que nos quieras comentar que se nos haya pasado. No, la verdad que tristeza、Mucha、absoluta. Tristeza. Y esto es、Por、importante、favor. decirlo también porque una puede tener,、eh, qué sé yo, una opinión al respecto, razonable o algo, pero. Lo que se siente es,、eh, es lo humano, es lo que tenemos, es lo que somos en realidad. Nos tratan como recursos, pero somos también humanos. Así que es importante decir que nos sentimos horriblemente, que nos trataron como, como si fuésemos o nada,、eh, zombies, ¿no? Y h í estamos acá vagando por la calle, esperando que nos den alguna respuesta. e s a es la situación.、Eh, esto de, bueno, es el despido y, y la indemnización, no. Olvídalo. No, no, no, nada. O sea no, que, claro. Una ol... patada literal en, en el traste. Sí, sí, claro. Sí.、Eh, familias que no solamente son los trabajadores y trabajadoras, sino también todo lo que hay detrás de cada uno y cada una de ellas.、Sí. Y nos avisan un par de días antes de, que, de, de cobrar, ¿no?、Eh, por eso es lo que, lo que hicieron, es muy cruel. Es muy cruel. Me imagino. Tristeza y bronca、sí. también, ¿no? Sí, tal cual. Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, Julieta, te mandamos un abrazo muy grande, nos solidarizamos y bueno, es, es, es tiempo、gracias、de eso, de, de, de cada uno, cada una d e s u lugar, poder、eh, estar ahí, a mucharse, abrazarse, ¿no? Porque bueno, son tiempos、sí. difíciles y hay que estar juntos y juntas, porque bueno, por sí, supuesto, siempre decimos la, la salida es colectiva, Julieta. Tal cual, tal cual. Abrazo. Ahí estaremos, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.、Hola. Ahí estaba, entonces, Julieta. Eh, sí, momentos、pasamos. difíciles.